Play, Ardible, Chris, Javis, Ruth, eh, Talunión y Royel. Empezamos con el reporte de provincias eh, en Granada, eh, que un, un municipio de Jun que está interesado en colaborar con el media festival de Sí, pues eh, como hay gente que anda pidiendo información y bueno, entre esa gente yo estaba interesado en saber qué estaba ocurriendo con el, eh, con el tema de la organización especialmente lo que se refería al ayuntamiento de Desasviejas eh, hay una novedad y es que eh, según Nigoruelo existe una... Eh, un, un municipio eh, del área metropolitana de Granada que estaría interesado en eh, colaborar en la organización eh, es Jun eh, y tiene unos 3.000 habitantes. Eh, por ahora no sé más eh, sobre hasta qué punto eh, nos prestarían, pues, esos equipos, eh, lugares para organizar y todo esto. Eh, Por lo que respecta a Negruelo, por lo visto está bastante ocupado y por ahora no tenemos nada más. Yo por mi parte seguiré preparando lo que me tocaba preparar para el, el media festival. Y, y no sé si alguien tiene alguna otra cosilla más que decir, alguna otra cosa que está, alguna otra cosa que está preparando. Bueno. Pues... Nada, ardible, habla No, no, eh, habla, habla No, si era él y nadie más tenía que añadir nada más sobre el C-Game Media Festival pues continuar bueno, Yo sí quería añadir pues ahí es que si dependemos tanto de Nigoruelo eh, si no le podemos descargar de trabajo o hacer algo en plan equipo para que no dependamos de una persona y de la disponibilidad de una persona solo bueno en ese sentido pues eh, para eso tendría que delegar es decir, decirle oye, tú te puedes encargar de esto o del otro, porque yo ahora mismo estoy ocupado o lo que sea no puede hacer esto o lo que sea compartir la información determinada, o sea, redundancia eh, pedir pues, delegar también ciertas tareas bueno, pues le daré un poco la brasa en la innombrable red social que, es que somos amigos, y le daré un poco la brasa para que Pues eso, para que desatasque un poquillo la organización, porque si se va a contar con gente y se quiere hacer lo que, lo que se tenía planeado, pues estamos ya un poco contra el reloj. Eh, ¿Cuándo es la última vez que se ha hablado con Nicol Hace. creo que no hace ni una semana. y su, su o sea lo que dijo básicamente es que estaba muy ocupado para ocuparse del festival no no sé si, eh, según él eh, está todavía en ello eh, lo que pasa es que eh, durante algunas semanas ha estado muy ocupado con un tema, con un proyecto personal vale es que eh, Mm, él llevaba muchas cosas, eh, muchas cosas de la organización, casi todo. Y entonces, si él no puede eh, o se delega ya, pero ya me refiero a esta semana, o vamos olvidándonos del festival. alguien hable cabot pues eso sí, convendría que delegara eh, compartiera alguna información, distribuyera tareas en función de lo que él piensa que es más pertinente en otros compañeros y de esa manera poder desatascar Bueno, si demás quiere añadir nada sobre esto, eh, pasamos al reporte de equipos eh, TIC eh, sobre el video tutorial de TenSpeak actualizado con la nueva web web que estará listo para publicar en cuanto se utilice el nuevo servidor. Pues sí, era una cosa que estaba pendiente de hacer eh, se ha hecho eh, aunque de todas maneras por escrito estaba actualizado la información, pero bueno, en vídeo también se ha actualizado y cuando se implemente definitivamente, nos mudemos definitivamente al nuevo servidor eh, nos en el canal y tal entonces eh, pues eso es, está ya listo eh, el vídeo para publicar inmediatamente en cuanto esté implementado el nuevo eh, TeamSpeak Bueno, Otro tema sobre el, el servidor de TenexPIC también es la coordinación de por qué se cierra con contraseña y preguntar a la administración global que por qué hay que pedir permiso y la idea de que nosotros lo solicitemos sin contraseña, totalmente abierto. Sí, esto de hecho por lo visto no somos el único capítulo que ha reparado en, en eso en lo llamativo de que por defecto se pongan los canales eh, cerrados eh, y bueno han saltado de hecho alguna que otra chispa en en el, la lista de correo internacional y bueno eh, por lo visto por lo que he visto hay bastante, hay algunos capítulos que están bastante maduros que que pues eso van a van a tener canales abiertos eh, eh, asimismo sí en la lista de correo que se creó pues se eh, se preguntó se trató el tema y bueno está más que claro que aquí abogamos por la la transparencia y tener pues eso un movimiento sin fronteras eh, no un movimiento con eh, Puertas cerradas para moverse de un canal a otro. Sí que se, le, se ha pedido a la administración, se ha solicitado a la administración global eh, a dos direcciones de correo diferentes que, que se cree este. este um, este canal eh, a, hace poco le acabo de preguntar a Jorge si va a crear eh, que nos creara un canal eh, dice que esto tiene que pasar por el filtro de la administración global también, o sea que mientras tanto no hay canal en chapter meetings en eh, ese nuevo team speak. Eh, pregunta Toranj, ¿qué, ¿qué sentido tiene el crear un nuevo servidor para seguir aquí las reuniones? Eh, como, bueno, como le he respondido, eh, el sentido es que eh, ahora mismo no tenemos eh, el canal que hemos pedido eh, a la administración global, así que estamos esperando. ¿Alguien más quiere añadir algo sobre el servidor de Tenspeak o el tema de su coordinación? ¿Su discordición? Eh, coordinación o, bueno, lo que esté saliendo. Pasamos al punto de la comunicación. Eh, que Hay que seguir animando a la gente a que elabore artículos y ponga los links en Artículos de Gate News y también que sean publicados en la página oficial de Facebook. Sí, existe el proyecto de crear un site news en español eh, pero nos haría falta más gente que estuviera redactando artículos, aportando, eh, traduciendo, traduciendo artículos de site news eh, en inglés a español también nos vendría muy bien. Todo en relación a cómo llegamos a la economía basada en recursos, tecnologías eh, que, que estuvieran disponibles para esto. Eh, bueno, en una serie de áreas, eh, como se puede ver eh, en, en el PAD de, de la reunión. Eh, bueno, Mientras tanto, eh, ya saben, algunos compañeros eh, de vez en cuando han aportado algún yo también eh, alguna noticia o algo por el estilo que pudiera ser relevante y sea publicado en la página de, de Facebook mientras tanto de todas maneras eh, los artículos para fake news eh, preferiblemente deberían ser más extensos más, algo más, eh, más extenso o más elaborado que lo que se pone en la página de Facebook Eh, ¿Pero en Fake Use tiene que poner como un artículo bastante técnico o sería más como un artículo periodístico? Hombre, se puede combinar un poco de las dos cosas. Hay que intentar que llegue a la gente el, la economía basada en recursos y estas tecnologías explicadas del, de una manera más o menos llana, pero al mismo tiempo intentando ganar cierta credibilidad de, eh, Background eh, en, con el, en lo que es el, la gente más técnica, también atraer a gente eh, técnica que, que se anime a ayudar por aquello de que la acción llama a la acción. yo sobre el, sobre el tema que estaba así haciendo un resumen sobre la tecnología wifi para crear radioenlaces pues se me comentó el hacer un artículo así miraré un poco a ver cómo están pero bueno, la, la idea así, el borrador que había tenido más o menos, era plasmar mi idea teórica de cómo se evolucionaría con los avances que conozco hoy a las redes de que seguramente tendríamos... En los núcleos urbanos, mucha red inalámbrica, muchos equipos que se conectan sin cables, incluso redundancia inalámbrica para posibles cortes no sé si de la fibra claro. óptica por, por ejemplo, un terremoto o alguna situación así de catas catástrofe medioambiental. Eso último no sé sí, yo yo me apunto a leerlo cuando esté terminado. ¿Alguien quiere añadir algo más sobre el tema de los artículos? Bueno, pues ahora pasamos a tomar los puntos eh, que adicionales, sobre tomar todos los puntos que, que se pospuso en anteriores reuniones. El primero es la propuesta de eh, la sección problemática social para debatir lo que consideramos raíces de los problemas del mundo como el sistema monetario, educación, religión y pensamiento mágico tradicional, no crítico, emergente, etcétera. Bueno, referente a las raíces del problema social, por ejemplo, en lo que es el pensamiento mágico tradicional, eh, creo que viene en mucha medida, muchas veces, por el miedo eh, y la necesidad de saberlo todo a costa. Eh, me vale cualquier explicación que me lo explique. Eh, por ejemplo, el, la muerte, esa vida detrás de la muerte, es el miedo a morir, al que no haya nada, y cualquier explicación me vale, sea la que sea. Eh, sería a lo mejor una forma de abarcar eso, educar eh, frente a el aprender eh, cómo luchar contra el duelo de la pérdida de un ser querido, de una persona, de, de incluso de eh, tu propia muerte, el que no sea algo tan traumático. Fly, adelante. Eh, creo que esa sección encajaría exactamente en el tema de educación y sí que hay sección para ello. ¿Pero el foro ya? Sí, el foro ya está funcionando. bueno, ya que estamos sigo sí, con la petición eh, lo digo porque ya que esa propuesta enlazada con la B que es proponer su, su, tu propia sección pues volveríamos un poco un paso atrás eh, no es que no lo quiera pero bueno, eh, se había decidido estipular unos foros y uforos, eh que fueran convenientes para el MZ eh, como movimiento y no un una amalgama de, de páginas donde cada uno encuentra un sitio donde hablar del tema que sea, esos serían esas dos, esas dos propuestas me parece que un poco por ahí, al final quedaría como una zona off topic o, o el bar de abajo para hablar de los temas que no tienen por qué ver con el MZ Eh, de lo que ha escrito ahí es eh, lo de el, el sistema monetario, o sea, como causa de raíz de, de los problemas y tal. No sé en, en qué parte ahora mismo podríamos ponerla, o sea, o en qué, qué sentido, o sea, qué post eh, eh, justificaría colocar en el foro que hablara sobre, no sé. Uh, el, uh, el sistema de dinero uh, FIAT, uh, reserva fraccionaria, mm, no sé exactamente ahora en uh, cuál encajaría. No sé, hombre, eh, partiendo de la idea de que ya eh, ha propuesto lo de problemática social, eh, como lo ha dicho Play, en, en tema de la educación podría ser bueno el cambiar la idea de que eh, la mayoría de la gente no se plantea que pueda haber otras opciones al sistema monetario muchas veces para muchas cosas. Es decir, eh, yo qué sé. Mmm, la simple cosa de que la gente que a lo mejor que tiene un chale y eh, tiene un trocito pequeño va a plantar flores no se plantea el que puede plantar un, muchas veces un tomate y es una salida al sistema monetario sería, entraría a lo mejor en donde la educación no, yo me refería a algo más técnico bueno, perdona ver, creo, que, creo que quiere hablar fly No, sí, sí, para no perderlo. Eh, yo me refería a algo más técnico, por ejemplo, pues que se discuta, no sé si se discute algo sobre pues eso, el sistema de eh, reserva mm, fraccionaria, porque es tan malo. Por, ya sabemos el tema de las burbujas, el tema de, de la inflación, el tema de. El crecimiento perpetuo de la deuda, etcétera. Mm, no sé, yo si alguien pusiera algo por eso, recomendaría, pues no sé, ponerlo, por ejemplo, en economía basada en recursos. Eh, eh, en el sentido, pues eso de que eh, sería un, un artículo, un post que justificaría por qué el sistema monetario actual es tan malo y bueno. Y todo eso tenía que estar enlazado con lo que proponemos nosotros y tal vez no fuera necesario realmente ni siquiera crear una, una nueva categoría para eso Bueno, insisto eh, creo que el tema de cajarría perfectamente en educación, eh, en economía, basada en recursos. No, porque justamente ese tema es todo lo contrario y como mucho eh, lo que se sí quisiera postear sobre lo que cree la gente que, que es o cómo debería funcionar y la gente que explique cómo realmente funciona y qué es lo que es realmente. Es decir, enseñar a la gente lo que nosotros hemos aprendido sobre eh, todo eso que que engloba a la economía y que realmente no es más que un juego de marionetas para tenernos ensimismados eh, en producir y en que otra gente se lleve, se lleve el beneficio. Es tanto educación como conocer matemáticas. Eh, si no sabes los principios fundamentales no, si no estás educado en cómo funciona eso no... No, no puedes ni hablar del tema ni tener una valoración crítica responsable. Realmente en educación tendrían que ir todos los subtemas, pero no vamos a abrir eh, un foro, un subforo para cada temática. Yo creo que irían todos englobados eh, eh, ahí. Si no, es un despiporre porque cada tema en concreto sería susceptible de crear un, un subforo. Subforo taurino, porque es malo matar a los toros. Ya, yeah, pero eh, lo que ha dicho antes lo que ha comentado Tal Unión sobre esto, las religiones, el, etc. Pues esto sí que encajaría perfectamente, creo, en educación, pero ya cuando hablamos de temas más técnicos, más económicos y tal, ya no, no lo termino de ver ni mucho menos en educación, sino en economía basada en recursos, a lo mejor, como es que no se me ocurre otro. Eh, en el sentido de, bueno, de concienciar a la gente de por qué, eh, por qué eh, promovemos el sistema de economía basada en recursos en contraposición al otro sistema. Es decir, llevar a la gente del problema y de por qué presentando las evidencias, llevándolos a la solución. Eh, pero es que te quedas en la semántica eh, Aunque sea economía No lo enlaces con economía basada en recursos No perviertas ese Su foro eh, Como bien acabas de decir, es, edu es educación Es enseñar a la gente a A pensar, a pensar críticamente Y a pensar sobre el dinero, en este caso Es un tema, es igual que a pensar sobre cualquier otro, Otra temática No sé qué diferencia hay entre Aprender a cultivar patatas O aprender algo de economía Yo es que en educación lo veo muy cogido por los pelos Se suponía que era educación más bien en dos sentidos En el sentido de cambio de valores Para promover el cambio cultural eh, Y también eh, enfocado más al sistema educativo Cómo se, se implementa, eh, eh, digamos, un, una, unos nuevos valores una, una nueva educación en los sistemas educativos, en las aulas joder, pues más cambio de valores que dejar de lado los valores económicos, ya me dirás tú y no me gustaría centrar la educación a las aulas porque para mí la educación eh, no tiene nada que ver o poco que ver con un aula eso sería formación en tal caso mm voy a ponerlo de esta manera si ahora llega Peter Joseph eh, y quiere colocar algún, algo de adendum y quiere hablar de por qué el sistema monetario reserva fraccionaria dinero fiat es tan malo eh, y es tan dañino y por lo tanto debemos abandonarlo y debemos ir hacia la economía basada en recursos eh, yo no lo veo eso poniéndolo en educación Hola, Hola. Yo tampoco. Hola. Bueno, un, un segundo, hago un pequeño pause. Entonces, eh, lo que sería propuesta sección problemática social sería simplemente el buscar un punto donde, se, en vez de crear un, una sección nueva, eh, donde veríamos, donde en una de las secciones ya creadas, donde empezar a debatir los, los problemas que, que hay y cómo solucionarlos. Hola, eh, yo quería, o sea, en cuanto a lo del tema de la educación, lo veo súper claro. Y además es un tema que, que se ha debatido anteriormente, entonces yo creo que podríamos intentar llegar a un consenso. Tal como yo lo veo, el, el este de educación, eh, o sea, la sección de educación o el grupo de educación tiene que ir orientado hacia cosas que se puedan hacer con niños en el escolar. Porque si es educación de adultos ya es que es todo el MZ, entonces ya entra todo o sea, quiero decir que sí eh, que hay muchas cosas eso de concienciar a los pero es que eso es el MZ entonces no es una sección de educación, sería mmm, pues el, el fake news o o sea no sé, otras secciones de difusión de, de otro tipo ya yeah. Pero de todas maneras eh, sí se puede hablar de educación en un sentido más general. Eh, tengo entendido que los anglosajones utilizan este término de educación en un sentido también más general de, de cambio de valores, sin necesidad de, de meterse ya en temas como como he dicho de pues eso eh, fraccionaria, dinero fiado, etcétera, de temas de economía, eh, sino técnicos sino promover el cambio de valores, promover la colaboración, la cooperación eh, y no la competición y el individualismo actual, eh, ese tipo de cosas. Eh, se pueden aplicar a educación también eh, y, y no perdería gran parte de su esencia el equipo, o sea, perfectamente se podría hablar, dar un poco cabida, tener un poco de manga ancha ahí. ...porque es que si no, ya no restringimos demasiado... ...pero como digo... No, ...lo que, es que, lo no que digo... ...yo, o sea... sí ...creo que tiene que haber un cambio de valores... Y, ...pero eso, o sea... ...yo no iba por ahí, o sea... ...yo hablaba más eso de la reserva fraccionaria... ...eso tú no se lo puedes explicar... ...a niños... ...ni a, ni, ni a eh, personas de 16 años... ...porque no te lo van a entender... Ahora, eh, actividades que favorezcan la cooperación, coño, pues por supuesto, o sea, que sí que eh, actividades orientadas eh, o incluso reflexiones o yo qué sé, charlas puestas en común eh, orientadas hacia el cambio de valores, sí, pero claro, según en qué, con qué vocabulario, ¿sabes? O sea, un tipo, hay actividades, vamos, no sé, yo lo veo que hay actividades para adultos y hay actividades para niños y hay actividades de niños que se pueden hacer también para adultos, y, pero al revés no. O sea, hay actividades de adultos que no se pueden hacer para adultos, bueno, no, y de lo inverso también. O sea, entonces las actividades que sean puramente de adultos, pues ahí no, no entran. De adultos me refiero a, a gente ya con otra instrucción. Ardible, habla. Que no estoy de acuerdo. Para mí el, el grupo de educación, o sea, ese, ese área de, de opinión o de investigación o de trabajo en, dentro del foro está con dos objetivos claros. Eh, educación hacia adentro y educación hacia afuera. En la educación hacia afuera una parte es la educación infantil pero la educación en, eh, en la adolescencia, la educación en la universidad y la, y la educación fuera de, del medio de, edu de educación también le interesa al Movimiento o sea, El Movimiento Saigues dice, yo tengo una solución en la mano, eh, para poder implementar esta solución tenemos que cambiar de manera de pensar y... Y el espacio de trabajar para ese cambio de manera de pensar es, es, es el espacio de educación, no es solo para hacer generaciones más, más concienciadas y más tal. Y ahí yo creo que cabe todo. Y es, y es obvio que si la gente que está en ese grupo eh, tiene más experiencia y vocación para diseñar educación, y planes de estudio para niños o actividades concretas para, para niños o adolescentes, pues saldrá más trabajo de ese tipo. Pero, pero el equipo de educación tiene, esas, tiene esas, esas, esas labores que son más inmediatas respecto al movimiento, que es educación a nosotros mismos para que entendamos bien qué cojones es eso de la economía basada en recursos y lo sepamos explicar. Y educación hacia afuera es intentar decir a la gente de qué va esto, con, con qué tipo de, de educación podemos eh, cambiar la manera de pensar y de abordar los problemas. Yo no estoy de acuerdo. O sea, además es que entonces me parece súper amplio. Entonces estamos hablando de charlas de todo tipo, del MC, o sea, de cualquier tipo de evento, porque cualquier tipo de evento del MC va a ser de educación. O sea, no sé. Eh, vamos, en, a, o sea que no es por apoyar ni nada de eso, pero eh, cuando surgió el tipo de educación el día fue esa. El día fue eh, la, la, dar charlas en coles y, o sea, a, a chavales. Que no digo chavales de primaria ni de preescolar, pero, o sea, digo eh, eh, o incluso la universidad pero más no, o sea, porque ya más, yo lo considero difusión del, de lo que es, o sea, ya como más, eh, bueno, no sé, pero vamos, que, que igualmente, o sea, eh, el único tema que yo le veo es que entonces es súper amplio, o sea, va a ser eh, todo, entonces el díptico que estamos haciendo también entra en educación, o sea, el díptico que estamos, que estamos trabajando con Uto, también entra en educación, ¿no? O sea, no sé, es que entonces yo lo veo que entra todo. Bien. Verás, Cris, eh, cuando se creó originariamente, originalmente el equipo de educación se plantearon ambas cosas. Y había gente, no es que debería ser tal, no es que debería ser cual, y es que ninguno tenía razón y todos tenían razón. Eh, es ambas cosas. Es, es un todo, es más amplio. Eh, que tú eh, personalmente estés más interesada en trabajar en lo que has dicho, pues duro con ello. Eh, que hay otra gente que está más interesada en trabajar en otros temas de cambio de valores, no necesariamente en, en centros educativos o, de primar, o sobre todo de primaria edad, bueno, pues también y sí, No pasa nada No, no, si no sí, se trata, de, no se trata de decir darles, ah, no no se, no. A ver No, no se, trata, hey. No hey. se hey. trata de No se trata de decir eh, Si quieres más a papá o a mamá No, no, yo de verdad que no es por mí seres personal, o sea, yo también eh, Veo que es muy importante Lo otro, lo que pasa que eh, Yo creo que deberían ser dos equipos Separados, o sea Es que, eh, tal como lo estáis planteando, entonces, eso, entonces todos los dípticos que hemos hecho hasta ahora, ¿por qué no los has incluido? O, los, o sea, los panfletos de propaganda, to toda eh, nuestra difusión, ¿por qué no lo incluimos dentro de la educación? tú mismo lo has dicho es difusión es material que se crea expresamente para la difusión eh, luego verás que hay otros temas pues que están, pues eso de gente que pone por ejemplo un artículo interesante sobre eh, tema que puede ser encuadrado en educación pero que no es exactamente de sistema educativo y bueno se coloca ahí vale y perdona volviendo al tema eh, o sea el equipo de educación surgió de los ingleses Y, y, vamos, estoy bastante convencida de que eh, cuando surgió aquí en España Sí que hubo, mmm, vamos, yo no, no estuve en el original aquel que había Pero sí estuve en la reunión del equipo nuevo que queríamos crear Y sí que vi esa diferencia de opiniones, pero el inglés no o sea, Además, a mí, me no sé, siento que... que que si no orientamos nuestro trabajo eh, pues no sé es que entonces no, no no vamos que yo que sé que sí sí o sea en fin bueno yo que hablando de orientar eh, hagamos, a, hagamos como... hablando de orientar de qué estamos hablando quiero decir ¿de qué punto del día es este bueno sí tengo perdón que se me ha ido un poco todo de bastante madre a ver, volvemos a que era la propuesta sección eh, crear una sección llamada problemática social parece un poco que la idea de la cohesión era no crear más secciones nuevas sino incluir la idea de mmm, buscar las raíces de los problemas y solución directa a esa raíz dentro de los, crema, de los temas ya creados me parecía que todo se podía inducir bastante al tema de la educación eh, si alguien más quiere añadir algo sobre esto o ya pasamos al siguiente. Una cosa. Eh, aquí se está hablando de, de la parte de educación del foro. Eh, aunque se llame educación, no sé si se va directamente relacionado con el equipo de educación del Carla Cris. Y creo que si es así, se puede separar sin problemas. El equipo de educación y la gente que lo forma, como puse ahora en el chat que hagan lo que ellos crean conveniente que le den el, el, el enfoque educacional a lo que ellos quieran que trabajen en, los que, en lo que les apetezca pero la sección del foro no tiene por qué limitarse solo a lo que haga un grupo concreto de trabajo en ese momento debería ser un, una sección general y cuando ese grupo desaparezca y aparezca otro nuevo o aparezcan más, pues irán incluyendo si tienen que ver más con educación que con otra temática Bueno, pasando al, ya al siguiente tema, quizás también un hilo en POSIT para proponer tu propia sección. Creo que un poco con las ideas que han salido el tema de la sección de problemática social, que simple, el dar esta opción lo único que haría sería diversificar un montón en un montón de temas, creo que está ya bastante eh, contestado. Si alguien quiere aportar alguna idea más de esto Bueno, en la creación de, de secciones del foro eh, Queda abierto a que se debata en reunión Si procede ampliarla eh, La cuestión es que ab abrir una un hilo directo para debatir en el propio foro que qué secciones abrir pues va a quedar eh, muy cajo en desastre quien tenga una propuesta seria que la plantee en reunión y se debate y si hay que abrir una sección que no existía se abre y si hay que cerrar una que exista se cierra mm, vale pasando ya sobre el servidor y la web el estado actual del, del servidor definición de la cuenta de usuario y protocolo de asignación eh. Bueno, eso lo apunté yo Esto compete directamente a TIC Pero bueno, ahora mismo no, está, no estamos lo suficientes para, para tratar el tema Era solo el aclarar y el dejar documentado Pues cómo se proceden, qué tipos de cuentas hay eh, de acceso al servidor Y cómo se va a hacer para asignarlas a los usuarios A, los, eh, a las personas del movimiento que quieran eh, ...que quieran ayudar con la gestión del server. Ahora mismo está haciendo la papeleta jubiloso, pero es el único que accede... ...y que tiene cuentas y que puede hacer labores mmm, directas sobre, sobre el equipo. Creo que deberíamos solucionarlo cuanto antes, eh, aunque seamos pocos, pues por lo menos eh, que haya gente que esté al tanto de cómo entrar en el equipo o hacer ciertas labores administrativas. ¿Tú no estás, Fly? Yo estoy en el equipo, en el grupo TIC. Eh, me encargaba de ciertas cosas, pero bueno, no estoy tocando ahora mismo eh, nada de las actualizaciones ni, ni de la gestión. Eh, te he hablado cosas con Jubiloso, pero bueno, al final siempre, se, siempre las va solucionando él, las va haciendo él cuando tiene tiempo. Bueno, si, por si alguien por ahí. Escucha esto, necesitamos gente con conocimientos eh, de administración en sistemas Linux Vale, y por si alguien como root o fly escuchan esto Que, que tengan también eh, usuarios para administrar el servidor Yo no puedo Sí, por eso era mi propuesta, yo es algo que no quiero eh, para nada tener que administrarlo eh, Porque tampoco poco ya, ya, voy sabiendo ya. más cosas pero no quisiera pero lo que tampoco quiero es que esté todo en manos de una sola persona Eso es ¿Y Ruth, tú, a ti qué pasa? Yo no puedo ¿No puedes tener usuario? No No te lo permite tu religión. Eh, cuestiones personales. Bueno, eh, lo siguiente sería el futuro del servidor. Fly. Lo mismo que antes, eh, realmente aquí yo solo he hecho preguntas No tengo ninguna respuesta de esto que he planteado eh, No sé ahora mismo quién está pagando las cuotas No sé quién las va a pagar en el futuro Ni cómo llevamos la gestión del servidor Era una pregunta realmente Vale, eh, supongo lo de la nueva web en Jolmack Es eh, eh, lo mismo Sí, ahí abajo ha escrito Vive Libre eh, que es lo que, eh, como está ahora mismo, pero bueno, eh, cuando puede estar solucionado, cuando se va a implementar, pues sería algo que tenemos que decidir en reunión una vez que jubiloso eh, arregle las cosas que faltan, que en principio sería la gestión de los correos para que la web pueda dar de alta a usuarios nuevos. Y bueno, ya eh, el punto AABB no sé exactamente a qué se refiere eh, Suele ser la abreviatura de acuerdos básicos Pues... pues eh, sí. ¿Quién lo ha puesto? Sí, yo lo sé eh, se había Nos han recordado que sí que en el PAD que había algo importante Y era los, el tema de los acuerdos básicos, la revisión eh, ¿Qué os parece? Ahora ya que tenemos el foro Ya que podemos recuperar ciertas propuestas que se habían hecho de revisión eh, Ya podemos ir empezando con el proceso de revisión de los acuerdos básicos Ya iría tocando, ¿no? Pero eso, mmm, quien lo tiene que mover es quien quiera hacer eh, modificaciones. Mm, creo que Topper estaba interesado en que se, comentar, eh, que se comenzara el proceso. Pues nada, es, es bien sencillo. Se escribe la propuesta en un correo, eh, se convoca una reunión y se abre el debate Pues ya está, de hecho está. Pues en un, co en un correo o en un post en el foro. Bueno, pues estaré, eh, ¿hay alguien más que quiera añadir algo? Pues si no me equivoco están ya todos los puntos. Bueno, eh, creo que eh, ahora mismo lo que preguntaba Fly era, eh, una de las cosas era, eh, a lo mejor me lo he perdido en, en algún momento eh, El tema del pago del servidor, cuál es el estado de, del tema del pago del servidor Recuerdo que hace un año o así se hizo un shipping Sí, pues ya tocaría volver a hacer otro Eh, ¿a quién habría que a quién se está haciendo formalmente cargo y a quién habría que digamos reintegrarle lo que lo que paga? pues creo que es una persona anónima eh, pero bueno eso no, no es muy importante el, el, lo importante es que alguien se encargue de, de hacer el chipping y recaudar el dinero Y luego pasárselo a la persona que lo está pagando. Es una formalidad. Eh, el año pasado lo hizo Dani. El chipín. Vale. Eh, yo a Dani, como con el tema del Paypal, me sentía incómodo. Eh, yo aquí dejo mi... impresión personal al respecto. Mi experiencia, mejor dicho. Eh, lo que hice fue... Eh, ...lo que era digamos lo que yo iba a aportar se lo aporté directamente a su cuenta no a través de paypal ni utilizando el chipping yo usé el chipping sin ningún problema y esos 50 centimillos ahí quedaron Si nadie más tiene nada que añadir, eh, damos por finalizar la reunión. Eh, nada, solo aclarar que dice Ardible por el chat que él se encarga de hacer el chip -in. Pues nada, na la terminó la reunión a las 11.50 Oye, ¿cuánta pasta se paga del servidor? Creo que eran 13, 13 y pico al mes O doce Vale, o sea que es un shipping de aproximadamente 13 por 12 eh, En el foro está eh, la cuenta que se hizo el año pasado, la, es básicamente la misma Entonces, ¿cómo sería el flujo de dinero, digamos? O sea, ¿se hace un chip, eh, un chipping, por ejemplo, ardible? Supongamos que lo hace ardible. Eh, ¿Las aportaciones van a la cuenta de ardible que a su vez ha pagado esta persona anónima? Sí, más o menos así. Eh, ¿se podría aportar factura? Sí, se hizo el año pasado, creo Las facturas del server creo que están descargables eh, desde el panel de control En su momento lo estaban, por lo menos Bueno, no sé si eh, queréis a alguno añadir algo más, alguna cosa que se os ocurra que poner como reflexión sobre la mesa. Eh, Vas a dejar de grabar? Bueno, pues eh, si no hay nada más, eh, Talonin, ¿puedes eh, despedir? Bueno, pues eh, terminamos ya la, la reunión, a las 11.54...